primer contacto, porque ahí está el otro escopetero el otro, el que mejoró muchísimo su porcentaje de tres puntos, ¿eh? había cuenta de que la daba pasando para todos y se corre un poco menos, y además aquel que está hoy en condiciones físicas para jugar un, un buen partido, un buen torneo, hablamos del pájaro, del rayo, el García, ¿cómo te va bien Hola Bueno Fabián, ¿cómo andas? Bien y Bien, todo bien. Bueno, bueno, eh, eh, eh, Para que la gente sepa En qué momento te encontrás ahora No, bueno, muy bien La verdad que, bueno, estamos acá En Pauro Vamos a jugar en la semifinal y bueno, nada con, con todo lo que significa, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas deseos por supuesto que este, una, Tenemos una misión muy grande Que es eh, ganar esta liga Saber que, bueno Tenemos una zona difícil Y cómo están las, las dos Últimas eh, zonas, ¿no? Así que nada, toda la carne al asador para para tratar de pasar a la final Así que bueno, hoy tenemos la primer final contra este Mollí Y bueno, este partido duro, difícil, así que este estamos con muchas ganas eh, Bueno, hoy con, este, como decías muy bien, el partido de frente a Mollí eh, Claro, de David deja el partido contra Quimza para el último día eso hay que apuntar a hoy, ¿no? Sí, creo que es un gran porcentaje hoy, más allá de que Los tres partidos van a ser difíciles porque también Malvin es un equipo duro, sabemos cómo son los uruguayos en este tipo de torneos este, jugadores muy conocidos también de Uruguay, pero bueno hoy es el que te marca un poco el camino que querés llevar eh, eh, saber que si ganamos no tenemos la clasificación, pero es un gran porcentaje y si perdemos tampoco es que te vas a ganar afuera, pero obviamente que el camino se empieza este, a poner más más eh, complicado eh, eh, hoy es clave saber que tenemos un equipo enfrente de, muy bueno también de, de, de Brasil, este, muy atlético, y bueno, hay que estar este, atentos, estar defendiendo y hacer nuestro juego que, que lo hacemos muy bien. Estamos hablando de Diego García, después del equipo de Santander, que eh, está en San Pablo, en Madrid, donde, bueno, este, va a comenzar hoy, el eh, primer cuadrangular, el segundo de la novena edición de la Liga de las Américas, para poner a la audiencia en auto de lo que estamos haciendo, con cuatro equipos realmente muy pero muy buenos, Mollidas Cruces, Quinza de Santiago del Teo, Malvin y Baudo, primer término para Mollín, Quinza, sí. segundo término para Malvin y Baudo, un equipo uruguayo, dos brasileños y un argentino, el único, argentino liguera, en el otro grupo también hay dos equipos brasileños, y yo me imagino que la expectativa en San Pablo es muy grande porque eh, hay muchos equipos brasileños, hay mucha posibilidad también de que en el cuadrangular final, o en la final, lo perdí, no nos va a final, Eh, ...haya posibilidad de que estén los brasileños, ¿no? Sí, saber también que... Si ...los últimos años... ...ellos fueron muy protagonistas de todo... Claro. ...en cuanto a esta liga que... ...que bueno, está muy prestigiosa... ...está más que dura... ...todos los equipos... ...este... ...quieren ganarla porque... ...bueno, está el condimento especial que es jugar contra el... el campeón de la Euroliga... ...y eso bueno, a todos nos... ...nos da como una, una ilusión extra... ...este... ...así que bueno, se puso muy dura, muy interesante todos los equipos quieren participar y, y bueno, nosotros hoy tenemos la chance de estar en una semifinal donde no es fácil llegar, ya nos tocó también una zona difícil en casa este, donde bueno dejamos un, un buen equipo o afuera sea, venezolano este, y tanto nuestra zona como la otra está muy dura, así que este, esto este, o, se, se resuelve en detalle porque este, van a ser tres finales durísimas así que bueno, nada hay que estar preparado creo que lo más importante es eso atento a todo y, y bueno saber también que las diferencias y todo hay que ser inteligente a la hora de jugar este pero bueno saber que que se juega con el cuchillo entre los dientes y bueno hay errores y todo hay que saber sobre llevar todo así que bueno hay que estar preparado en, en todo ¿De el partido de hoy por dónde intentarán plantearlo? Teniendo en cuenta que decía que es un equipo muy atlético que tiene jugadores picantes en el perímetro como Jamel, como el propio Larritero y por Paso, pero en la pintura también, Sherton eh, se hace fuerte, no sé si le tocó jugar contra, contra Pablo Prestes en alguna oportunidad en, en Europa, en el básquetbol de España, que él estuvo allí, también lo tiene a Lucas, que es otro jugador grande, muy atlético, y el estadounidense eh, eh, Taymel si bien es otro que ingresa en la rotación, también tiene un, un buen perfil para tirar de frente al lado, y es un jugador pesado que sí. juega bien el uno contra uno. ¿Por dónde? Eh, entienden que pueden pasar la historia de hoy frente a a muchos las sí sí la historia es muy completa en, en, en todo sentido tienen un equipo muy completo largo también ¿Y este, básico, por, sobre la, por sobre todas por sobre todas las cosas no queremos que, que nos corran más que nada porque ellos se sienten cómodos este, sacan muchas presiones este, no tan fácil se sacan muchas faltas entonces lo primero es eso parar el balance, este defender duro eh, defender en bloque porque en el uno contra uno si dejamos jugar ellos son este, muy buenos, entonces hay que ponernos en bloque y defender en equipo, este pues nosotros tratar también de correrle y, y tratar de sacarle ventaja en el pick and roll, en la salida de, de tirador, creo que por ahí en la jugada por ahí ellos pueden tener más complicaciones en eso, este y sí, en el poste bajo también, ellos son fuertes, lo que te dije, atlético también. Eh, y bueno, nosotros eh, va a ser este planteo, que no nos corran y defender bien en uno contra uno y tratar de que en ataque nosotros eh, jugar a muchos pases y, y bueno, tener la posibilidad de correr también hacerlo ¿Y crees que han ha mejorado en, en los últimos partidos de Liga Nacional? teniendo en cuenta, por ejemplo, que hoy volvemos a tener a Kimser como el equipo que menos pelotas per, eh, pierde eh, en la Liga por partido se vuelve a mezclar entre las mejores defensas de la competencia en cuanto a los puntos hablamos con Santander sí, el otro claro. día eh, si era una lectura correcta y, y nos decía Santander que no solamente los puntos en contra te pueden llegar a manifestar la mejor defensa sino de decía Santander de incomodar al rival crees que al menos en este último periodo de la liga han logrado tener e ese, ese espíritu defensivo que, que había quedado del del campeón de la liga nacional en este nuevo equipo Sí, sí, lo que pasa es que también Hoy en día estamos contando con todo el equipo completo Y eso cuenta, más no es una liga donde vos jugás Muchos partidos y encima tenés El torneo internacional eh, Saber que arrancamos muy mal este, Con poco tiempo de descanso De, la, de una liga a otra este, No no, no son excusas porque Realmente no no se tuvo Mucho tiempo, volvimos muy rápido eh, Hicimos una pretemporada muy larga este, Donde tampoco hicimos Tanto basque y el principio de de ligas nos, nos complicó en eso Después tuvimos muchas lesiones Más en el puesto de tres Sabiendo que se había lesionaba Gaby una flexión eh, Se va después el hombro Entonces eh, este Nos transformamos En un equipo bajo No tan atlético este, Y bueno Se empezó a complicar todo eh, Más allá de todo eso También Llevamos la liga adelante Estábamos ahí este, Y bueno Después eh, hubo, También hubo Otro par de lesiones Y bueno Pegamos un bajón Antes de la liga De la América de siete partidos más o menos este, donde bueno a mí me tocó también estar afuera y ver el equipo que como que no encontraba el rumbo no no no se encontraba lo que lo que queríamos en defensa principalmente básicamente hasta de... el punto cómo creo que básicamente hasta el punto de defensa no que lo caracterizó la temporada pasada sí sí sí sí exactamente ahora al tener más rotaciones todos estamos defendiendo tratar de derrotar el equipo se rote y no pierde no pierde calidad este y en eso está está más en un torneo como te dije antes un torneo de tantos partidos y largo este encima con una una parte de, de las la copas internacionales donde te hace un desgaste extra este así que bueno creo que hoy en día estamos en esa versión yo pienso también que todavía no no encontramos el techo que eso es bueno eh, y bueno queremos seguir mejorando como todos los equipos no planteamos claro. defender mejor seguir atacando mejor pasando la pelota y todo eso así que Pero bueno, estamos en buen camino Tenemos este torneo una gran prueba Y bueno, no queremos aprovecharla porque Tenemos toda una ciudad atrás que está muy contenta Con, con este equipo y con con esta posibilidad De jugar esta este torneo ¿Y cómo se planifica? A ver eh, Imagino que lo hablaron con Santander Y lo, lo hablaron entre ustedes eh, ¿Se deja como como Digamos el último partido Que va a ser el eh, Como para jugar la final tranquilo Y ver no quién la gana Eh, y, y se apunta medio a Nero o son todos partidos iguales el desgaste tiene que ser todos los partidos iguales no, si, sí, a mi me parece que tenemos que ir partido a partido eso es clave, eso de poner de ponerse con Bauru al final y pensar que todo es fácil, es imposible en este nivel no, no se puede hacer este, tenemos que lo que te dije antes, eh, meter toda la carne alzador en, en en cada partido, este, cada partido va a ser distinto y, y complicado hoy tenemos un equipo atlético, mañana tendremos el equipo del Magueño los Uruguayos que juegan fuerte, que no te dejan y tanto espacio y bueno, y Bauru que es el equipo completo, el último campeón, que hoy en día también está dominando la Liga Brasilera, así que tenemos tres distintos partidos que queremos ir de uno en uno. ¿Y cómo estás físicamente? ¿Cómo estamos que físicamente? ¿Tuviste un año con algunas complicaciones? ¿Cómo, cómo estás hoy? No, no, empecé bien, simplemente fue ahora En esta parte, en la última parte de diciembre y principio de enero Donde, donde bueno, me empezó a doler una parte De la inflamación de la articulación del sacro Un dolor, no te quiero decir las mala palabra Pero no, no complicado <risa> Este, Pero bueno, que me dolía mucho, no me dejaba mover tanto Y la verdad que tenía muchísimo dolor Y bueno, gracias a Dios eh, se me fue Y hoy en día, si bien ya estoy bien y me encuentro bien Este, yo mirándome en detalle me faltan algunas cosas este, pero bueno, se, se va ganando con los partidos con el tiempo tampoco si bien ya pude entrenar bastante no tuvimos tanto tiempo para entrenar con tantos partidos seguidos y bueno, nada arrancando de banco, tratando de sumar en todo lo que puedo este, pero bueno, a poquito creo que me voy poniendo mejor y este, lo, lo principal en este caso para mí es que se me fue el excededor que era era muy fuerte, no me complicaba ni la espalda ni la cadera ni nada, simplemente que se inclamó, y no, son articulaciones fijas que no se no se va muy fácil, demora, tiene su tiempo y bueno, por por suerte ya no, no tengo más nada. Decía en una en una entrevista a Nicolás Romano que era el objetivo primordial de Quinsa esta participación en Liga de las Américas. ¿Qué verdad? Uh -huh. Eh, vuelvo a sentir de la misma manera Diego, en este momento del calendario, eh, contextualizándolo en Lo que se juegan hoy, claro. todo lo que le falta a la Liga y a la fase regular de la Liga Nacional. Y sí, en ese sentido sí, porque porque también es un torneo corto. Eh, lleva toda la exigencia del mundo, toda la presión del mundo, pero no dejan de ser ocho partidos ¿Qué? hasta la final. Entonces uno mete todo ahí, este, sabiendo que no no podemos descuidar la Liga porque también queremos ser protagonistas y estar arriba. Eh, de hecho, por eso, habíamos bajado mucho en la Liga y ahora volvimos a a estar donde queremos estar y también un poco más eh, pero bueno te vienen estos partidos que requieren mucha exigencia, exigencia física mental eh, y bueno este uno, uno apuesta mucho a eso donde lo que te dije antes que es una está, está hecha una liga muy prestigiosa muy muy linda para disfrutar este y bueno yo la, la quiero disfrutar a full porque bueno este uno va pasando la edad y bueno hacía mucho que no no la liga internacional y y tengo muchas ganas así que Me parece que todos estamos enfocados en esto y cuando termine esto, en el momento que sea, le daremos a la liga. ¿Vieron algo de Moshi ya? Sí, sí, ya vimos hoy, me el, mediodía el, el video, sí. Sí, sí, sí. Buen equipo, muy buen equipo. Sí, tiene buen equipo, buenos jugadores, este pero bueno, ustedes también sí, los tienen. Claro, sí, sí. Ioguito, nada, venimos entonces a la tarde Frente a y 16.45 de Argentina sí, no 17.45 sí. de San Pablo ah, sí, pues Hay una bueno, hora de diferencia El partido de mañana también es una hora menos 17.45 de mañana y el del domingo es a las 7 de la tarde de acá Somos todos santiagueños eh, Hinchas de Kimsa Así que estaremos sufriendo con ustedes En este momento, eh, hoy a la tarde A través de la pantalla de DirecTV eh, Lo mejor para vos, para los muchachos Un saludo grande para el cuerpo técnico Ojalá que tengan... Un gran torneo y podamos tener a Kimsa en, el, en la Final Four de esta novena edición de la Liga de las Américas. Un grupo súper difícil, quedan ocho grandes equipos. Moji, Kimsa, Malvin y Bauru por dos lugares, así que a por ellos hoy, ¿eh? Dale, Fabi, te agradezco muchísimo, bueno, a los chicos ahí también. Este, y bueno, sí, vamos a tratar de, de hacer todo lo posible este, para clasificar y pasar a las finales. Este, obviamente no la tenemos fácil, pero me parece que tenemos un equipo muy competitivo para, para dar lo mejor, así que, bueno, muchas gracias por las palabras y esperemos clasificar. Chavir, un abrazo enorme. Diego García desde Bauru, desde San Pablo, cerquita, de San, en la en la localidad de San Pablo, pero en las afueras de la gran ciudad, casi 400 kilómetros, 300 y monedita, este, donde hoy arranca el cuadrangular 16.45 en la pantalla de DirecTV, 20 horas Malvin va a estar jugando con Bauru una noche para quedarse en casa.